estácolchada frenan tus impulsos tus de agua fría pastillas por eluso grittas en la noche tuteria desatada quieres olvidar tu vida está acabada Si que enfermera que intentan votar hallar aquella idea poderla asesinar cárgase Köszönöm! nada, ellos sentenciaron que era de esperar, eras una basura que había que tirar, ya no importa nada. Estamos aquí a toda velocidad en el último programa del año De otro estúpido año más o menos Porque siempre todo es una cuenta atrás absurda <ríe> Estamos en el programa Todo es mentira en el 104.5 de la FM Y nada, os recomendamos que llaméis al 112 Donde unos chicos de funcionarios de la porra y de la placa Os pondrán calentitas y a la sombra Sabe que si Mahoma no va a la montaña, la montaña viene a Mahoma Claro. Si no le llamáis, ellos irán gustosamente a vuestros domicilios a haceros alguna visita de estas muy Sur surprise, sí, muy sor de sorpresa. Sí, sí. Eso también es muy bonito. Que te llamen a la puerta, que te secuestren, que se lleven todo lo que haya por llevarse y luego te embarquen a la Audiencia Nacional y te y te metan ahí cárcel por la cara. Eso es, es, es muy bonito también. Sí. Y bueno, estamos en, en unas fechas pues llenas de, de estupideces, ¿no? Reflexión, Ay, sí, sí, sí todo muy pesado. <ríe> muy pesado, muy indigerible, sí. Pues bien, eh, hablando de, de, de campañas electorales, de estas tan bonitas que tanto nos gustan. Ah, y hoy se hablará del, del puñetazo ese famoso. La Marianico. <ríe> ah, ah, ah, ah. ah. Me he quedado con me he quedado con cara de pasmo porque es que sí de pasma de pasma. Bueno, eso es que son colegas míos. Pues bueno, eh, para entrar sin más dilación, eh, entramos en materia. En un mitin del PP tapan los con abrigos los genitales de un desnudo de Antonio López que es un escultor. Ves, son gente muy muy recatada, muy pulcra. Claro. De esta guisa, abrigado para que no cogiera frío, apareció una de las obras más importantes del patrimonio artístico de Ávila en un acto electoral que el PP organizó el pasado día 11 de diciembre en el Palacio de los Serrano, donde la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, acudió a hacer campaña acompañada de Pablo Casado en un mitin centrado en los jóvenes. Se trataba de un desnudo del artista Antonio López que, dado su hiperrealismo, alguien optó por convertir en percha de cazadoras y así evitar a la mocedad una visión que pudiera afectarles el desarrollo. Ah, claro, qué, pobrecillos. Qué, qué, reto, ¿Qué cachondos mentales son esta gente? Se van superando. Sí, sí. ¿Cómo les pone el rollito? <risa> Hombre, todo lo que sea, pues... Tapar eh, las partes impúdicas, pues yo lo aplaudo, pues porque es una vergüenza y es un una bah, infamia una infamia sí. que, que haya tanto erotismo en en, en en en todas partes hombre ya y además en un mitin del PP eh, esas cosas sobran sí, que es de gente de gente decente de gente recatada de claro de, sí de gente que va a buenos colegios y tanto sí. Ajá. ¿Del opus? Sí. O de Lopus sí o por ejemplo el de San Jerónimo también también donde se han creado muchas élites, y no solo del PP, también de, de, de, de los sociatas. Ah, claro. Como Rubalcaba también estudió en San Jerónimo. <risa> ¡Que lo sepáis! Sí, sí. Otro dato estúpido. <risa> bueno, pero ya sabemos que todos estos politicastros que nos gobiernan, pues todos vienen de... Ya los preparan de jovencitos. Ya los preparan de jovencitos para hacer lo que tienen que hacer, Para que claro. tengan que gobernar hacia quien, tienen, hacia quien gobiernen. No, hombre, y, claro. Para cuando salgan de... ...de presidentes, pues, se introduzcan en las, en las llamadas puertas giratorias. Claro. Sí, como, hago, uh -huh. como grandes asesores de, de multinacionales. Ahí está. Y qué bonito es. Pues bien, seguimos con la noticia. La escultura, situada en uno de los lados del patio renacentista del Palacio... ...es una de las obras más valiosas del patrimonio de la Fundación Caja de Ávila y su autor es el artista español más cotizado, lo que no fue óbice para que fuera censurado en su más elemental hombría, como informa un periódico. De hecho, la escultura procede de una exposición inaugurada con gran orgullo por el artista en la primavera del 2014 Ya había visto numerosos actos y presentaciones, pero siempre como su creador la trajo al mundo, nunca con ropa. Ah, pero es que la, la, la gente nace, nace desnuda. Eh, parece ser que sí. Parece ser que, que la gente tiene ese vicio, sí. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Hacer así claro. botas, pero ¿Dónde se ha visto como animales? Por favor, que, que salgan con decoro un poco, un poco tapaditos. Claro, que salgan vestidos ya. Deberían salir vestidos ya. Vestidos con, con, con los trajes que, que van a corresponder en su vida futura. Y en, su, y en su desarrollo posterior, por ejemplo, pues el que... El que el, el, el que nazca preso, digo, el que nazca carne de cañón, pues que ya nazca con traje de presidiario. Eh, el que nazca para... Para político. Pues para con, político, con traje y corbata. Claro, traje y corbata. Y paletín muy importante. El que nazca para cantar flamenco, toladillera o, o de eso, pues que salga con traje de faralaes. Y eso pues estaría muy bien, claro. Pero es que nacemos todos así en pelotas y, y no sé. Muy feo, muy feo. Y es muy feo eso, porque no hay clases sociales cuando naces. Hombre, te las tienen que decir. Cuando lo bonito sería que ya naciendo, pues ya supieras a dónde vas destinado. Aunque de hecho, pues ya ya, ya pasa ya. Va. Pues bien Ver, fue inaugurada por el artista en la primavera del 2014 Y había visto numerosos actos y presentaciones Pero siempre como su creador le trajo al mundo Nunca con ropa Ha tenido que esperar al sábado A una campaña electoral para que alguien la considerara impúdica Y no respetase lo que es una obra de arte Pues ahí está A mí me parece muy bien Que las juventudes del PP Tomen cartas en el asunto Y tapen las partes a una estatua sí, sí, sí. Estaría por ahí el pequeño Nicolás también Podría ser, podría ser. hablando de nuevas generaciones? Claro. No, aunque ahora el pequeño Nicolás me parece que le gusta Ciudadanos. Ah. Se ha pasado al enemigo, sí. ¿Al enemigo? Bueno, ya se sabe que el, el, el, los amigos de mis enemigos son mis amigos también. Sí. <risa> si simplemente es la la juvenil la rama juvenil el PP, que es Ciudadanos. Claro. Uh -huh. Bueno, pero ellos dicen, ellos dicen que no Ellos dicen que son más modernos Sí, modernísimos Y <ríe> son igual de rancios, pero bueno Y hasta aquí la noticia Sí, y después de esto Vamos a poner A las otras Con el tema ¡Guerreros! Ahora sí sonarán las otras toca hablar algo de sustancias y yo hoy pues vamos a un poco con la relación con el cine. Ah, sabe, eso, ya se sabe eh, lo que son eh, estos malditos actores, actrices, una pandilla de, de viciosos y viciosas. Bueno, pero más interesante que las vidas privadas de esa pobre gente es el, que el argumento de la película gire en torno a las sustancias, ¿no? No, más, aquí lo que importa es Es la vida de, de, son de los sismorreos, de los des, actores des, y las actrices. Es lo único la, que nos importa. Ah, es lo único que nos sí. importa, sí. sí. Las drogas, como tantas otras actividades consideradas escandalosas por las normas sociales, han sufrido el veto de las pantallas como intento de ocultar y negar lo que sucede en el mundo real. En el caso de España, la droga no ha estado un elemento frecuente en el cine español. Y se ha de esperar hasta la transacción democrática para que llegue a las pantallas. Cuando lo hace, se trata de producciones de marcado carácter oportunista y que de, debajo de su afán de denuncia ocultan la utilización de la droga como reclamo comercial. En este sentido, es paradigmático el caso del pico uno y el pico 2. Claro. Esta situación está cambiando en los últimos años y las drogas legales e ilegales se, con, se consumen, aparecen frecuentemente en los films comerciales. En Gringolandia, en un estudio sobre las 200 películas más alquiladas, en los videoclubs, el alcohol y el tabaco apareció en más del 90% de las películas y las drogas ilegales en un 22. El cine y las drogas tienen una relación ficticia por partida triple. El séptimo arte transforma la realidad, ilusiona, manipula y engaña en aras de unos minutos de felicidad. Cuando la película se queda... Se acaba, queda la emoción. Gracias a las drogas también soñamos, nos ilusionamos, viajamos a otros mundos, vemos con otros ojos y nuestro mundo emocional se distorsiona. Su efecto también se acaba después de unos minutos de felicidad, aunque el recuerdo de la quimera perdura. En segundo lugar, las drogas que los actores consumen en las películas, al igual que los cigarrillos de chocolate de los niños y el whisky en los bares de Alterne, de ahí las whiskerías, Son harina, té con hielo, aspirinas y carne trémula de un doble mal pagado que se inyecta antibiótico. Todo es mentira, como, como este programa. ¿Cómo este programa. Sí. ¿Hay algo más ficticio que la droga en el cine? Las drogas son una quimera, el cine es una fantasía y su conjunción una ficción. En estas condiciones, las películas comerciales son productos económicos, culturales y artísticos que, pese a estas permisas, siguen mereciendo nuestra atención por varios motivos. En primer lugar, son una fuente de información de primera mano sobre drogas para jóvenes y adultos. Formas de consumo, argoz, efectos indeseables, evolución a largo plazo, descripción de efectos, modelos de tratamiento, etc. Recuérdese, a este respecto, la repercusión popular que ha tenido la, la escena de la recuperación de una sobredosis mediante una inyección en el corazón en pool Fision. En este aspecto, las autoridades sanitarias yanquis se muestran preocupadas porque las películas tienden a legitimizar... ...normalizar, trivializar o glorificar las drogas... ...y sugerir a los jóvenes que esta conducta no tiene consecuencias negativas. En segundo lugar, la industria promociona marcas de alcohol y tabaco... ...consideradas aquí como un coche, un hotel u otro bien de consumo... ...a través de las películas comerciales. Esta influencia debe ser reconocida y abordada. En tercer lugar... El cine influye en la construcción social de las drogodependencias. No hay mejor médico que el que ayuda a Fran Sin, Sin, al francinata en el hombre del brazo de oro. Ningún alcohólico que reciba mejor ayuda que los alcohólicos anónimos en días de vino y rosas. Ni centros de tratamientos más burocr burocratizados, o mejor dicho, burrocratizados, porque la burocracia es burocracia, uh -huh. que los recorridos en la pareja de yonkis. Bien. Eh, nuestra opinión, pues tienen gasto opinión, dicen. Bueno, esto está firmado por un profe de estos universitarios, de... Un enterado, vaya. Enteradillo de estos. Ah. Y por los movimientos expuestos, las películas comerciales son un elemento de, de debate muy interesante en la formación sobre adicción a drogas. En el grupo de investigación sobre adicciones, ADC, no confundir con ACDC, a la <ríe> qué, qué, qué risa, ¿Qué, a los alumnos chiste, mal, a trabajar monográficos sobre cine y alcohol y otras adiciones, directores españoles, cine, cine español, los block movies, literatura, cines y drogas, con la seguridad de que este trabajo ayudará en su formación cultural que no cultural y científica. Y nos parece más útil, en lugar de buscar improbables relaciones causales o pretender coartar la expresión de determinados mensajes, aprender a utilizar el cine como recurso formativo e informativo Y analizar de entre todos los argumentos que el cine genera, qué mensajes afectan al mundo de las drogodependencias y de qué forma lo hacen. ¡Hala! a poner a un tema de los furtivos el tema en cuestión es bajo control Rabat, Marruecos. El rey Mohamed VI de Marruecos... Gran amigo siempre del de, de rey de aquí. Sí, del que tiene nombre de Coñac. Sí, y también de su padre, también el padre de Mohamed, que la Hassan, también siempre ha sido muy buenos amigos. Gran sí. Excelentes relaciones entre las monarquías. Sí, sí, sí, hombre, claro. Españolas y aluitas. Ajá. Pues bien, el rey Mohamed VI de Marruecos ha ordenado a todas las mezquitas del país que realicen oraciones por la lluvia el próximo viernes... Que ayuden a poner fin a un largo periodo de sequía. Y seguro que Dios les escucha. Por supuesto. Lógicamente. Y me encanta cómo, cómo van evolucionando los tiempos, que, que aún se invoca al divino para que llueva. ¿eh? Hombre, Va, claro. Vamos progresando. Bueno, aquí nos sacan al Cristo en procesión para que sí, llueva. Sí, también por eso digo. <risa> a ver, la fe hay cuentas eh, que la Península ibérica y, y Marruecos están al lado. Ya. Por lo tanto, tienen muchas influencias. <risa> Pese a que aquí muchos habitantes autóctonos de aquí se quieran estar muy lejos de allí, pero en realidad no están tan lejos. No, no, no. <risa> pues bien, un comunicado del Ministerio de Asuntos Islámicos hizo efectiva la orden del rey en seguimiento de una supuesta tradición del profeta Mahoma y en cumplimiento de un versículo del Corán que dice Él hace descender la lluvia cuando el hombre desespera y expande así su misericordia, pero cuando él quiere. Claro por, eso, joder, claro, por eso es Dios. Ya puedes rezar, que, que si no quiere, ¿no? No. Claro. Es Dios se lo puede hacer, ¿qué pasa? Ah, hombre. Es chulo. Claro. Para eso es Dios. Si no, a ser tu Dios, a ver. A ver si puedes. Claro. Hombre. El rey, en su calidad de emir el muminin, príncipe de los creyentes, tiene la máxima autoridad religiosa entre los súbditos marroquíes. Por lo que la oración del viernes se dice en su nombre y solo la minoría contesta este papel del monarca. La lluvia en Marruecos es vital para su economía, ya que descansa en buena medida en su sector agrícola. ¿Ves? ¿Ves? Ya, ya van saliendo cosillas. Sí. El Producto Internacional Bruto Agrícola supone un 15% del Producto Internacional Bruto marroquí y las exportaciones del sector son entre un 15 y un 20% de las totales. Y el sector primario emplea un 43% de la masa asalariada del país. Toma ya. Está bien. Pues así está sí. la cosa. Ah, pues cuando quiera Dios. cuando Dios quiera, claro. claro. Pues bien, vamos a poner otro tema, quiera o no quiera Dios. Pues eso, vamos a poner Paranoids con el tema Rabia criminal. Nuestro tiempo buscando a los demás, ya no es la no nos gusta vuestras vidas, buenas noches, solo una cosa más vuestra falsedad, lo no perdáis más vuestro tiempo juzgando. Ahora que estamos en el día de, de, de la llamada reflexión, que solo produce indigestión, básicamente, pues vamos a hablar de, de la antigua Roma, de consejos que había para políticos en Roma que muy, bastante similares a la actualidad. Para, actuales, ¿no? Sí, sí, para que veáis que las cosas en realidad pues no, no evolucionan, sino más bien todo lo contrario. Si sí, sí, no hace mucho que veamos lo poco que había cambiado la, la política española desde hace siglos, Pues hoy se, vamos a ver instrucciones políticas que parecen escritas en nuestro día, aunque datan de la época romana. Recordad que, le, que el Imperio Romano básicamente asentó la degeneración, que consolidó la degeneración en la cual vivimos. Y sentó las bases de las mismas. Mm. Bien, eh, Quinto Tulio Cicerón vivió entre el año 102 y 43 Cristo, hace cuatro días. Y era hermano del famoso político, orador y filósofo Marco Tulio Cicerón, obviamente. Uh -huh. Precisamente, en una de las ocasiones en las que su hermano se preparaba para hacer campaña para el cargo de cónsul, el hermano menor, Quinto Tulio, aconsejó a su hermano sobre cómo allanar el camino al triunfo político. A continuación tenemos esos consejos que, si bien fueron escritos hace unos 2.000 años, parecen sacados de un informe de esos que uno sospecha que se escriben en las cloacas de los partidos políticos y que aplican a rajatabla los llamados directores de campaña, que no son otras cosas que asesores reciclados de este programa, que no sirven para otra cosa. Claro. Y los reutilizan así. Uh -huh. sí. En vez de utilizarlos como estiércol, que, que realmente sus, de, debería ser su uso adecuado de esta gentuza. Ya, pero ya se sabe que contra más inutileres, pues más... Más triunfas. Sí. Al menos el esterco es útil y necesario. Claro. Eh, le decía el, el, el hermano menor de los Cicerón al candidato lo siguiente. Por último, ocúpate de que toda tu campaña electoral se desarrolle con gran fastuosidad, que sea brillante, espléndida y atractiva para el gusto popular, ofreciendo un aspecto de grandeza y dignidad. Ah, claro. Y además, si es posible, de cualquier manera... Que surja entre tus competidores algún escándalo en consonancia con el carácter de cada uno relacionado con algún crimen o con su comportamiento sexual o con algún sabor, sabor no. Básicamente, pues, pues, los trapos sucios. Claro. Ahí a los trapos sucios de la forma más rastreada, más cabrona, como siempre. Bueno, pero luego no pasa nada, ¿eh? Pues, fue una parte de la misma clase. Dirigente. Claro. <risa> y entre bomberos, pues, no se van a pisar la manguera. Ahí está. Bien, eh, si estas palabras las la mañana algún diario diciendo que son de un documento interno escrito para cualquier po po politricastro de estos, como Rajoy o Sánchez o quien sea, estoy convencido de que ninguno de nosotros extrañaría. Insisto, dos decenas del siglo después. Pss. Toma evolución de la raza humana. Y hablando, hemos hablado de empleo romano, ya vamos a poner un grupo, que precisamente, eh, del grupo lucense Los Puta, donde existe una gran muralla romana. ¿eh? Ajá. La mm. relación. La <risa> relación pillada por los sí. pelos, pero bueno, ahí, relación, está. Sí, sí. ahí está. Ahí sí. está. Y la canción es Carallo Procura. Es el pecado del mundo atiende nuestra súplica. bala bestau por comida de vida se te servía que plano a trabajar ni hacer nada todo de Tu cara sorprendida, por moído que intenta nunca acaba comprar vida. Desde un sintor, macho que baban a misa. Mete de un gorros, toque, de porros, la cosa acaba de sacar, cara yo procura, pero no la voz se confesa, no mi te no se falta el desencarno, cara yo procura. El empresario lebrijano Andrés Vela se vino arriba durante una visita al salón de plenos del ayuntamiento sevillano y gritó ¡Aquí mandan mis cojones y Franco! Sentado en el sillón de la alcaldesa. Otro ataque de sinceridad. <risa> es que tenemos esta gente que no la merecemos. Sí, son sinceros. Sí, sí. Claro, dicen lo que piensan. ¿Para qué luego que luego no hay que es que siempre mienta, Pues no, a veces no. A veces, o sea, que le, aunque no quieran, a veces le, le sale la verdad. <risa> aunque sea de forma inconsciente. Ajá. Bueno, mejor dicho, que le sale el inconsciente Sí, le sale el inconsciente Que llevan dentro Claro Pues bien, este señor Tuvo tan mala suerte que un ha llegado Grabó el ex abrupto Y empezó a circular por Whatsapp Convirtiéndose en trending topic en la localidad sevillana Como consecuencia Vela se ha visto obligado a abdicar Su corona de rey Baltasar en la próxima cabalgata Un papel que había comprado En, en su condición de prohombre de la vedanía La corona de Baltasar pasa a otra mujer ilustre, aunque más discreta, discreta. Brígida Romero, presidenta de la Junta Local de la Sociedad Española contra el Cáncer. Informa ABC. Sí, claro, eh, Sevilla. De, de, gran, de gran solvencia contrastada. De hombre, hecho, siempre confiamos. Claro. Eh... Las fuerzas vivas, sí. hombre, que son los, los, los, que man, los, los que mandan de verdad. Y no contrastamos ninguna versión alternativa. Y además nos, nos encanta la car... ABC. Sí, sí. Que dice las verdades como puños. O sea, que yo soy un poco más de la razón. Bueno porque es más, porque la razón es, es es más para para jovenzuelos El ABC es para señores con solera sí para sí, sí, señores de verdad señores mm. claro aunque la razón no está mal no está mal sí Por razón es <ríe> el frente juvenil sí sí sí <ríe> La grabación fue realizada por una persona del entorno del empresario antes de una de las reuniones previstas a la proclamación de los tres Reyes Magos de Oriente de la cabalgata de Lebrija 2016. Fue el propio Andrés Vela el que se subió el, el que subió el vídeo a un grupo de WhatsApp que comparte con amigos y conocidos de su generación y fue uno de los miembros del grupo el que lo difundió sin su consentimiento del empresario. Rápidamente el vídeo se hizo viral. Vale, que quería putearle un poco, ¿no? Mm, sí, supongo que que no tenían pensado hacerlo con maldad simplemente que lo vieron muy gracioso y, y lo subieron pero como están todos de acuerdo pues no, no hubo no hubo eh, segundas intenciones creo yo lo que pasa es que claro lo dijo y salió por ahí en en, en la red en las redes sociales Pues bien, el vídeo subido al YouTube se hizo viral y ha sido eliminado. Una, una pena. No, después de ya que lo viera todo el mundo. Ya, claro. El impacto de las manifestaciones de Vela ha sido tan grande que en la plataforma Change.org se abrió una petición solicitando la retirada de Andrés Vela como rey Baltasar. Solo 14 personas firmaron la petición online para... No, no, cortar... o sea, y para retirarle y tenían que apoyar que también que lo dejasen entrar dentro de, de la familia real. ¿Por qué no? Ya que rey Baltasar... No. Claro, una petición no. para entrar dentro de la familia real Ya es de la familia real, es el rey Baltasar Por eso Después de hacerse viral el vídeo, en la tarde del pasado martes El conocido empresario convocó a los medios de comunicación para pedir disculpas públicas para sus manifestaciones Argumentando que había sido una frase desafortunada ¡Ah, Se tiran para atrás todos, es que... Qué vergüenza Qué vergüenza, que cuando, cuando tiene la oportunidad de decir lo que piensa, de verdad... Y aparte, ¿por qué tiene que estar avergonzado? Tiene y no tiene porque de debería ello, ¿no? estar orgulloso, claro. Claro, claro. claro. Sí. Aquí, como en este programa, en este programa tenemos cantidad de... ¿Qué pasa? Que no tiene... De no son... franquistas, también. Sí, es que no tiene los suficientes atributos, ¿eh? Claro. <ríe> Para no arrepentirse de eso. Claro. Hombre. Hombre sí, ¿qué? Esos son los... los... Los demócratas que, que lo tienen que tienen secuestrada la verdad en este país. Sí. Hombre, que no se puede decir las cosas, las verdades de, como puños que, no, que, y que... Y cuartan las libertades de los hombres de verdad. Y la libertad de expresión. Sí, claro. Hombre, que esto parece Corea del Norte ya. Es Corea del Norte. Hombre, estos demócratas. Bien, ahora... Pues vamos a poner a un grupo que tiene ataque de insolencia Insolencia es su, su nombre Con la canción más o menos Un poco relacionada Con la expresión que dijo ese buen señor Del rey Baltasar, pues se titula Desnudando el ayer Me sobra tu sombra Al dar un traspiés Me las normas Y al anochecer demonios de humo Y después ya ves Me quema el sabor de tus ojos de miel. Variendo en la espera del ver al caer. Desfrono penurias si vuelvo a nacer. Bien, vamos, como hemos trabajado tanto y hemos esforzado tanto, aquí con, con sangre, sudor y lágrimas, pues creo que no nos merecemos ni un descanso en realidad, pero... Pero lo, lo vamos, vamos a hacer, a hacer igual. Lo vamos a hacer igualmente. Claro. ¿eh? Pues no tenemos vergüenza. <risa> <risa> Yo dejaremos con algún tema. El primero de ellos es de los clásicos británicos de Dunk. Damned, eh, eh. damned. Sí, los malditos. cada hora Just let right it mata Puta loca bitch at okay.